No más frío, no más hambre Ya no más apodo de gamín Hoy son niños honorables, los caras sucias tienen su campín, hoy tienen cama, tienen cobija, tienen hogar, donde comer. Esto limpiada en sus su vida, son los futuros hombres de bien. Luis Felipe Maltés, un niño de 9 años. Dormía bajo periódicos, aficionado al ciclismo. Vivía cantando yo en mi niñez también hice lo mismo Soy soy cara sucia que me lo digan no me disgusta Soy soy cara sucia que me lo digan no me disgusta Colombia su futuro disfruta la miseria toca su fin hoy son humildes buenos caras sucias ya no se ven ve bogotá un gamín. el espectador el vespertino los periódicos de bogotá noble labor encomiable han tenido colaborando con publicidad cuando yo estaba pequeño pasé miles trabajo Hoy la fama ha premiado mi vida, angustiada y tan confusa Hoy felizmente me la gano cantando y digo con honor, también soy cara sucia Soy, soy cara sucia, que me lo digan no me disgusta Soy, soy cara sucia, que me lo digan no me disgusta